Ya empezó. Sumi asociados. Eh, calcio e asociati. Y ya empezó. Sumi asociados, ¿viste? A todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados. Programa que lo sacamos igual adelante, pese a los inconvenientes tecnológicos, respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pronto se va a solucionar todo esto. Y bueno, vamos a hablar básicamente de fútbol ecuatoriano. Ya se vienen jornadas dramáticas, jornadas. Definitivas, decisivas para conocer cuál será el ganador de esta etapa y el que se lo lleve todo, todo: premios, copas, gloria, fama, fortuna. Soy Edison Guapazambrano, les doy toda la bienvenida a este programa, a este fútbol y asociado. Y yo soy Sebas Calero y también les recuerdo que estamos muy agradecidos porque ustedes nos hagan todavía el aguante, porque ustedes sigan esta producción, porque ustedes paren la oreja y nos paren bola a Fútbol de Asociados. Les agradecemos por seguirnos en Facebook, por seguirnos en Twitter, por escuchar este podcast, claro que sí. Eh, lo hacemos siempre con todas las ganas del buen ánimo del caso, luchando contra cualquier problema virulento que todavía nos aquejan, Eli. Pero ahí tratando de sobrellevar la situación. Les recuerdo que estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Gracias a Metal War. Porque Metal War es asesoría en software y hardware, siempre la orden, siempre Metal War. Además estamos aquí, como había dicho, gracias a Electro Supplies, Eddie. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los puedes solicitar, los puedes... Revisar a través de su sitio web electrosupplies.net Donde puedes eh, constatar todos los, eh, las, todas las autopartes que no encuentras en el mercado local Así como los widgets, los gadgets, los accesorios Todo para poner a punto tus dispositivos electrónicos Esto a través de su sitio web electrosupplies.net Y es momento... E irnos con los titulares, una vez más les recuerdo, muchas gracias por escucharnos, pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, arroba subguión, FIA subguión, en cualquiera de estas dos redes sociales, denos el follow, háganle a la amistad, ahí nos encuentran, ya regresamos, vamos con titulares. La punta sigue en las manos de Melec, pero están fuertemente acechando Liga Deportivo Quito, un poquito menos independiente en una jornada que incluso llegó a perder el liderato del cuadro eléctrico. Vamos a hablarles lo que fue la fecha, la número 19, así como el triunfo de Melec en Manta. ¡Wow! ¡Infotainment! Bueno, no solo eso, sino que también estamos con las... Digamos dos novelerías más grandes en lo deportivo de esta semana, la Copa Confederaciones desde Brasil, las finales del NBA que en estos momentos se están disputando y vamos a comenzar entonces con fútbol y asociados en este preciso instante. Regresamos de fútbol de asociados, gracias al aguante. De Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre la orden, siempre Metal World. Y como no estamos aquí, además, gracias a Electro Supplies, el buen Electro Supplies. Electro Supplies Los impuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puede solicitar a través de Electrosupplies.net. Si es que usted nos sigue en Twitter, esto es arroba su guión, FYA su guión, puede hacerse acreedor a varios descuentos en la adquisición de sus accesorios, sus repuestos de electrónica para sus dispositivos, sus aparatos electrónicos, así como de las autopartes que no encuentran en el mercado local. Esto a través de electrosupplies.net. Y así es, vamos a ir entonces en Fútbol Asociado, vamos a rememorar A resumirles como siempre lo que fue la jornada pasada del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Eh, estamos Así ya es. sobre el cierre, se han dado resultados que han apretado la tabla, resultados inesperados. Y se puso como siempre, bueno, el campeonato ya sobre el cierre. Eh, eso normalmente suele suceder. El, la fecha que se disputó este pasado fin de semana. Inició en viernes, hubo un partido al que no se le paró tanta bola, recordemos que veníamos de la para de eliminatorias y siempre el renre a, a campeonato local suele costar un poco, ¿no? Y muchas veces esto castiga sobre todo en asistencias, ¿no? En lo que Así, es público en eh, las gradas. ¿eh? Bueno, sí, por otro lado faltan tres minutos para sacar el tercer cuarto, Miami se va con cuatro, acaba de anotar LeBron James... 64 sobre 60 eh, Miami con San Antonio En un séptimo y último juego En el que no se han podido sacar más de tres puntos Un triple espectacular en estos momentos De Parker Deja Con 63 a 64 Está genial NB en estos momentos Y bueno, en el tema del fútbol eh, Tuvimos un partido En eh, este Miércoles nomás eh, un, un juego en el cual No, no sé cómo sería mejor Elaborar la narración de lo que ha pasado Porque bueno, teníamos bueno, hasta antes de, de la fecha 19 Un Emelec eh, Este era de la mucho... fecha 15 creo, ¿no Edison? O algo así Este era de la fecha 15 Sí, el que vamos a hablar, Emelec Antemanta. Bueno, este juego o tenía -Emelec, como Emelec, antecedente no El hecho que Emelec había perdido su tan holgado liderazgo Que había conseguido en las primeras fechas de este campeonato Con mucho merecimiento A fuerza de triunfos ...y con buen fútbol... ...pero perdió, cuatro derrotas seguidas... Desesperaba, ...desesperaba lo de Melec... Se, pusi ¿no? ...se pusieron las pilas, Quito, Liga sobre todo... ...y en estos momentos un tremendo triple... ...qué bárbaro, ¿no? ...dos triples de ahí San Antonio... ...no, no, no se dan tregua, está al, al frente el cuadro de, de Texas... ...y bueno, la cosa es que Melec... Eh, ...empezaba a ponerse muy nervioso... ¿no? ...este partido contra Manta... Pintaba para definitivo, era ya en el estadio Hokai, digamos que antecedentes históricos, eh, normalmente Merex se hace de los puntos en Manta cuando los más los necesita, y este partido no fue la excepción, dominó totalmente el cuadro eléctrico, creo yo, sin embargo, le traicionaron los nervios de las marcas, sobre todo, y esto viene pasando ya mucho, por más eh, estén o no estén sus centrales titulares, y el Manta se ponía en ventaja con un buen golpe de cabeza de Echeverría tras centro de Lara, esto al contragolpe y en las pocas ocasiones que había llegado el cuadro de Manaví al a el arco eléctrico con eso el, jugador, el joven jugador Eduardo Echeverría ya suma su cuarto gol si no estoy equivocado Edison para el Manta eh, Lleva ¿qué tal te parece? llevaba cuatro, sí, cuatro goles. ya ¿Qué tal te parece la incursión el, hasta el momento de este jugador? ¿no? Es, para mí mucho más notable obviamente de lo que fue su aparición con Liga cuando Chish, recién no empezó en, en este campeonato donde era un jugador que estaba crudito, ¿no? no tenía mucha idea y parece que ese año que no la debe haber pasado muy bien en la escuadra Alba le ha servido. Obviamente no, cuatro goles no es que ya lo conviertan en, en una gran figura Pero yo creo que es un buen respaldo para un jugador que eh, está, empe está creciendo básicamente O sea, todavía no está hecho, es un jugador que tiene mucho por, por delante y mucho para dar Ponía el susto, el manta, es más, se fue así el primer tiempo eh, Ganaban con esta anotación de cabeza de Eduardo Echeverría Pero eh, Melec realiza... Eh, una, una variante que normalmente la hace ya el, el, técnico, el técnico Quintero, que es el ingreso de Gaibor Edison, ingresa también Ángel Mena, eh, que normalmente no suelen ser titulares. Me parece que últimamente más bien Ángel Mena ha tenido más oportunidades en la escuadra estelar de, del bombillo. Ha vuelto últimamente y, Ángel Mena sí, y, y, y en es cambio... Que Quintero se estaba teniendo... Dime, en problem. cambio, Fernando Gaibor ha sido normalmente el cambio, ya como que en una que otra oportunidad se lo probó de titular, pero no lo ha convencido al técnico y se lo sigue utilizando más para el recambio. Decías algo de Ángel Menedi. Bueno, la, la cosa es que eh, Melec estaba teniendo problemas por su esquema táctico, ¿no? Por el tremendo eh, boquete que se la armaba cuando apostaba por su ataque por los costados y necesitaba cubrir esos sectores del centro de la cancha y Quinteros hace lo justo, ¿no? al entrar a Mena y a Gaibor gente que ar arma su juego, lo hace desde el centro del campo no tanto por los costados y e hizo más completo pues, a, a, a la llegada de los Azules que de por sí ya dominaban el partido pero hacía falta más gente, cubrir más espacios como para que el Manta ni siquiera eh, se lo piense ni siquiera lo intente Buscar rematar ese partido Y claro, el segundo tiempo fue totalmente para Emelec Y ahí llegaron los goles Así es, como dices Una vez ganado el centro del campo Fue totalmente de, de, de dominio eléctrico en La media cancha y el balón Entonces empezó a pelotearlo Como se dice ahí en argot de esquina el manta Emelec Y llegaría justo el gol Por medio de uno de los cambios Ahí es cuando se, se acostumbra a ...a halagar la labor del DT, ¿no? cuando entran los, los, los hombres de la banca y le cambian el resultado... ...es más, cuando marcan realmente se van vitoriados los DTs... ...y en este caso fue así, Ángel Mena entró de la banca... Eh, pesca un mal rechazo, un rebote y eh, define, marca el empate al minuto 57... Y me parece que marca, no sé si es su segundo gol máximo en, en este año, Edison... Va dos, los... va dos o tres. Es que Ángel en... Mena recién en... empezó a aparecer a, a jugar hace unas cinco o seis fechas. También. Así es. Eh, sí, por eso te digo que recién será este su segundo o incluso su primer gol. No, no, no, no va más de dos goles, Mena. Eh, y, y eso muestra no que fue un, un jugador... ...al que se le está volviendo a relanzar... ...al que se le está dando el chance nuevamente de... ...de figurar en la escuadra eléctrica... ...acá responde con un gol importante... ...el del empate y... ...todos sabíamos que lo que necesitaba Meleg ...era ganar... ...finalmente... ...hay... ...que destacar la labor de quien marca la segunda anotación... Marlon de Jesús... ...un elemento... Eh, que, ...al que se le tiene... ...no le tienen paciencia... ...como dice el chavo, ¿no?... Cierto es que tiene sus deficiencias Marlon de Jesús, pero hay partidos como en este cuando hay que definir, cuando hay que eh, poner actitud y poner mayor eso, o sea, y, y ahí asomó Marlon de Jesús, entonces para Estuvo mí está muy bien. Estuvo donde tenía que ¿no? estar el goleador, solito pescando el rebote. Eh, importante lo de Fernando Gaibor, un Participa jugador que ha demostrado jugada. una sangre fría. Participa en esta jugada, de Gaibor, nuevamente, ¿no? Ya lo hizo en Copa, entró a definir, ¿te acuerdas? Un penal. Pero... Así es cuando es pelota detenida y falta poco, Gaibor es el hombre. Sí, sí. Nada que hacer. ¿Para qué? Tiene los nervios bien templados. Ahora participó ejecutando el, el tiro que conectó Marlon de Jesús al minuto 83 y que le da la victoria al Emelec. Como había dicho, Marlon de Jesús muy criticado. Eh, tampoco nos vamos a olvidar todas las que se come que, que, que le falta pulirse y todos esos detalles eh, a, a Marlon de Jesús parece que le falta más de esa sangre fría que le sobra a Gaibor por ahí sin embargo yo soy de los que no me atrevo a criticarlo tanto a este jugador porque tiene buenos momentos lo que le falta es como ser un poquito más constante más concentrado, más fino, no sé Pero esta victoria es fundamental, Edison, y ahí está pues Marlon de Jesús dándole la victoria 2 por 1 a Emelec. Es uno Esos... de los que hemos apadrinado aquí en Fútbol y Asociados, ustedes Así sabrán. Es. Todo delantero vilipendiado <risa> tendrá aquí un buen hogar, sí, señores. <risa> eh, bueno, la historia es esa, estos tres puntos son importantísimos, Emelec estaba... Eh, había perdido la punta, estaba con los mismos puntos que el primero pero con menor gol diferencia Y esto ponía muy nerviosa a la gente azul puesto que eh, pasaban de una cómoda situación a, a ya no ser los más opcionados Temas de calendario que los vamos a analizar más después y demás, hacían que esta victoria sea imperiosa, y finalmente lo lograron, y nuevamente vuelve a estar en manos de Melec el, el título, que tiene un calendario más o menos, lo, lo vamos a analizar más adelante, con todas las posibilidades, y mientras tanto, bueno, Melec vuelve a sacar tres puntos a sus seguidores, que son Liga y Deportivo Quito. Al momento, cuéntanos cómo va la NBA, Edison. 67-66, gana San Antonio, no... 69, gran canasta Conseguir no. en estos momentos 31, no, y así Por el señor Neil eh, Que tuvo un partidazo Pues el, el, el sábado, el domingo Que fue el juego 5 Esta ahí es séptima, ¿no? Esta es del séptimo juego es, eh, Ha sido una, una de, las, de las finales más emocionantes de, de la historia Yo no me acuerdo una que haya llegado a los siete juegos Triple en estos momentos de Miami Se empata la Serie 69 Faltan 27 segundos para que se acabe El tercer cuarto Y la, el, el estadio está que se cae ¿eh? ya, puedes, bueno. ya puedes Leer los expertos en básquetbol Ahí en, en, en Facebook En Twitter, en Twitter todo el mundo Ahora sabe de básquet ¿eh? No a todo el mundo le encanta el básquet Claro Yo sí Dicen, te dije. Sé. Bueno, o sea, yo sí, yo sé, y aquí ustedes, la audiencia full asociado, sabrán, güey, el Eddy sí es bien básquetbolero. Yo incluso fui seleccionado del básquet. Tengo una medalla de básquet, una de, de un tercer lugar. De plata, bueno, yo para, para, para, para, para el nivel de mis compañeros, digamos que era poco. Increíble, para mí Es increíble. Y aún así no iba, sé tanto de básquet como Eddy, ¿no? Sí, iba a San Antonio con dos puntos, se acababa el, el reloj. Y, y un remate de casi de la media cancha, y en cesta el número 15 de Miami, que, ¿no? es que se me va el, el nombre, increíble, increíble. Y, lo, y el hit se va con uno al final del tercer cuarto. Este es el señor Wilshire. La, la diferencia que, que se mastica entre estas dos escuadras, el, el cuadro de Miami obviamente... Eh, aglomerado por los poderosos Dólares detrás Obviamente San Antonio también Pero hay un proceso más largo en cuanto a jugadores En el San Antonio Spurs a San Antonio hay experiencia no Estás con gente como Duncan, como pero Ginobili yo a lo, son... a, lo, a lo que apunto es que por ejemplo Ginobili ya tiene ¿Cuántas? ¿Tres temporadas? En... ¿Full? ¿Cuántas? Como ¿Cinco? cinco ¿no? Sí, cinco, seis temporadas En Continuos en el San Antonio y así varios de sus compañeros. Me refiero al proceso, al proceso que ha, que ha seguido San Antonio, los Spurs. Imagínate. Mientras que, bueno, el Miami es, es de esos equipos grandes, como en otros deportes, que normalmente lo que hacen es más comprar y comprar y no A les lo sirve este. Sí. A los Chelsea, más o menos. Ajá. Bueno. E, es, es un poquito la confrontación de ese dos tipos de, de hacer una escuadra, de parar un equipo. Bueno. Es me Manta. Hablemos un poquito de los, de los partidos de la fecha 19 Los, los, los más turritos ¿no? eh, Te había dicho eh, el viernes Un partido que no se le dio bola en absoluto Edison, Por, por la cuestión de, de re, re, Reingresar al, al campeonato, al ritmo eh, Probablemente muchos de ustedes no, no le hayan dado ninguna bola Como digo yo, o sea, Liga Deportiva Universitaria De Loja ante Macará Este juego Que terminó además empatado Edison Así como bastante gacho Como dicen por ahí El último contra el penúltimo En un partido discretísimo Tirando Chris. a malo en el que se vio Por qué es último y penúltimo Cada uno de estos equipos No atacaron mucho pocos, que digamos nada. los equipos de Edison De lo que se podía conocer eh, Equipos que no tenían Realmente urgencia Parecía a pesar que están peleando abajo Yo no sé En eh, No era un partido para que salgan a cuidarse, creo yo Era a matar o morir, más o menos El tema es que eh, Con, con, lo, con el, lo de los bajos rendimientos Y demás, se ha rescindido Contratos con un montón de jugadores En ambos planteles Y no salieron como seis No precisamente estaban con sus mejores elementos Entre comidas Y esto también conspiró para el espectáculo Un 0 a 0 que Dice a las claras, porque estos están Últimos y reúltimos. Un partido que me costó, la verdad, verlo. Me cabecié bastante. Yo. Malo y el 0 por 0. Simplemente los, con los consigna a ambos a seguir ahí en el fondo. Los, los condena, nada más. Así este es. Ese fue el juego del viernes. Bueno. El sábado, en cambio, tuvimos un partido mucho más entretenido en el Hokkaido de Manta. Manta versus Universidad Católica, dos por dos. Un partido... Una dinámica ya conocida por el cuadro camarata. Ir perdiendo, tener una defensa despistada, espantosa, pero después remontar y rescatar uno y a veces hasta los tres puntos. Claro, apostar a la contra, la velocidad y hacer cambios 100% ofensivos. Ya todos sabemos, Hélico, saca un lateral, mete un delantero, un puntero. Se rayó nuevamente y Célico otra vez hizo eso de tres cambios a, al mismo tiempo in, entrando al segundo tiempo y puso a full delanteros y lo peor, le salió. Claro, Célico ya sabe, eso te decía, Célico ya sabemos. Saca un lateral, saca un volante de equilibrio y te mete dos delanteros más. Y por ahí el tercer delantero es para refrescar cambio, para refrescar líneas, saca un volante de avanzada y mete otro ofensivo por fuera, por eh, es es el es el estilo de Célico, o sea, a mí me parece que es digno de, de presentarles a estudiantes de, de de para hacer de test, por ejemplo. Lo eh, que no el... se debe, no, no sé <risa> si lo que no se debe ya hacer, se pero la, la cuestión es que con Célico yo creo que tienes algo algo interesante para mostrar, algo poco visto, poco usual. Yo no tú Edison sigues semana a semana fútbol tanto ecuatoriano como de todo el mundo por, por tu labor por tu trabajo en Data Factory y dime si has visto en algún fútbol algún DT que haga lo que hace Celico un técnico que más o menos se le acercó el, el, el, la idea, la onda ¿eh? es este Carrasco, el Uruguayo claro, ese es el único de lo que así. se recuerda él, él sí pues él te atacaba, te llegaba con 7 al área y por eso se comía las goleadas como la que se comió con Liga por cierto Por ejemplo, la bueno, la, la idea es que el manta empezaba ganando. Gol de escalada, entraba el Diablo Lara solito, le deja el, el centro para el goleador argentino, 1 por 0. Después, Cristian Lara vuelve a anotar 2 por 0. Se parecía que se le venía la noche al cuadro camarata. Llegó un descuento con un remate casi sin ángulo de Henry Pata. Canastón aquí de. James Lebron se va con 4 Miami y bueno 2 por 1 para la Católica eh, vienen los cambios ofensivos y en el segundo tiempo la Católica puso el empate y casi se lleva <risa> a los 3 puntos del Hawkeye este fue el sexto gol de pata nada más y nada menos una buena marca sin duda en cuanto a Almanta Lara ya sumó su tercer tanto, o no, su, su segundo tanto en, en el campeonato. Es poco, la verdad, un jugador que a los tiempos vuelve a alinear de titular. Edison no estaba siendo ya considerado así. Había una especie de, de castigo sobre él y no era tomado para la alineación estelar. Ahora regresa, marca un gol, pero Almanta le sirve... Yo creo que le sirve este empate, le, le permite seguir en media tabla, Manta me parece que se quedó a ver sexto, séptimo, no séptimo, se quedó el Manta, mientras que la Universidad Católica es el que realmente perdió, con otros resultados que se dieron, el, el, la, la Católica se podía poner cuarto, edison dependiendo... Sí, estu estuviera en eh, franca pelea también por... Sí, estuviera realmente todavía con posibilidades de pelear el primer lugar. Dependería más de ciertos resultados, pero eh, yo, yo después de haber, de haber visto ese título de Melec, cuando celebraron con el gol de Poroso de Chilenita, cuando era el menos opcionado, cuando la Copa estaba en el Atahual iba para Casa Blanca y terminó en Guayaquil, después de dos horas de viaje, eh, yo creo que o sea la, la católica con un chance matemático todavía podía seguir esperando ¿no? después de haber visto definiciones como esas lo menos que puedes hacer es seguir bregando por, por pelear y meterte adelante, eso en este juego eh, se perjudica digo yo mucho a la católica, al Manta le sirve el punto sea como sea a pesar de su localía pero luego vendría un partido mucho más emocionante y que era sin duda el de la fecha, Eddie se jugaba Y ustedes todos lo saben, este Liga de Quito, Emelec, más bien Emelec Liga de Quito porque se jugó en el Capuel y hubo sorpresa, recordemos Emelec le había ganado en la ida a Liga y ahora en la vuelta el cuadro algo se tomó la ventaja, se tomó, no la ventaja, se tomó el desquite más bien. Así es bueno el, muy admirable cómo fue el planteamiento de Liga Deportiva Universitaria, el mérito del eh, técnico diría yo, claro, eh, es así asfixiando totalmente a su rival eh, Bausa una vez más ha, ha demostrado que es un técnico yo lo admiro porque es de los menos tercos que existe y si bueno ya, ya se te agotó la una, la una variante pues bien puedes plantear otra cosa y aquí Bausa está empezando a, a, a plantear este el, el modelo europeo en el 4-2-3-1 el cual lo, lo vamos a a ver, los, los vamos a en estos momentos a A dibujar un poquito a ver, Para vernos estaba... a la pausa Liga eh, estuvo jugando con Alexander Domínguez en el arco Línea de cuatro con José Madrid eh, por la derecha, Ignacio Canuto y Eduardo Morante. Los centrales. Por izquierda, Gabriel Corozo, que viene cumpliendo muy bien. Los volantes de marca, Enrique Vera con Fernando Hidalgo. Y aquí viene, ¿no? El, las media puntas con Carlos Feroda arrancando por derecha. Edison Méndez por el centro. Francisco Rojas por la izquierda. Como único hombre en punta, Carlos Garcés. A ver, Edison. Bueno. Eh, lo, lo destacable de esto para mí Y lo primero es que a Fernando Hidalgo Ya no se le está inventando posiciones Y se lo haga jugar donde debe Ganó o no ganó mucho Liga con eso Algo de lo que se ha hablado aquí O sea que hemos conversado nosotros en Fútbol y Asociados A Fernando Hidalgo se lo estaba haciendo Jugar de volante por, por derecha Por necesidad más o menos Varias veces Ahora se lo deja ya en su posición Doble equilibrio con Enrique Vera Y funcionó la cosa Edison La cosa también es que ya está dando resultados Madrid, creo que ha sido uno de los mejores partidos, bueno, incluso hizo el gol, así que ya, ya, ya puedes poner a, a cada uno donde debe, a Madrid por la derecha y a Fernando Hidalgo volanteando y tienes un equipo mucho más por ahí completo, más A Saritama se lo dejó en la banca Edison, se lo prefirió a Feroz. Eh, todos teníamos en, en, en la retina el buen juego de Feroz de inicio de año con Liga y creo que le apuesta a eso Bausa puesto que Saritama no ha representado francamente y no es por ser, no sé, un criticón simplemente, pero yo de lo que le he visto jugar a la Liga no he visto en Saritama un, un plus o un jugador que realmente vaya para ser titular inamovible en el once de Liga. ¿Tú, Eddy, le has visto algo como para decir, no, es que tiene que ir de titular Saritam. No, precisamente ha sido el mejor año no. de Saritam indudablemente. Eh, hablando de Melec, pues el cuadro eléctrico puso a Esteban Andrera en el arco, Carlos Vera, el marca punta derecho, cual tuvo bastantes problemas en esta ocasión. Pero que normalmente lo es, él ya tiene, ¿qué será? No sé, desde de, de este medio año... Cinco, no, cuatro meses y más de ser titular inamovible casi ahí, ¿no es cierto? Así es, ya. los zagueros centrales fueron John Narváez con Gabriela Chidier y Oscar Alahuí por la izquierda. Eh, dos volantes de corte, Pedro Quiñones con Osvaldo Lastra, dos volantes abiertos, Enner Valencia por derecha, Fernando Jiménez por izquierda, dos delanteros, Marcos Mondaini siendo el, el que arranca desde un poco más atrás y el hombre punta a punta, Marlon de Jesús. Son Es lo que normalmente tiene Melec para mostrar. John Narváez había tenido buenas presentaciones de eso. Y yo creo que ya se lo empieza a tomar en cuenta como para ser titular en, en la saga eléctrica. Es bueno, bueno por el jugador, porque de este, de este elemento nosotros esperábamos muchísimo en cuanto a proyección, incluso de selección, como o sea, un posible seleccionable para la tricolor. Y así es Qué bueno eh, que ya tenga la estelaridad otra vez en MLE Aunque sea a su por, tiempo por necesidad fue, ¿no? A su tiempo lo fue eh, Fue una gran promesa De pronto tuvo un año complicado En el Nacional Está volviendo a su mejor nivel Y, y está también siéndole útil En, en algunas posiciones A, a, a Quinteros Recordemos Siendo que lo funcional que es, es, es, es Acordémonos que el Salió así, a la luz pues. como marca punta claro. Y ahora está También zaguero central. Ante la necesidad, en el Cuenca fue zaguero central, en la selección fue zaguero central Narváez de Edison. Entonces, o sea, en la, en, la, en la mini tree ya no es algo nuevo para él tampoco. Querías Así hacer es. una pausa, Edison, pausa musical. O sea, Ajá, nos vamos a ir a la musical. pausa, vamos a hacer el desarrollo de este juego en Primeregui y Liga de Quito. Después de la misma, nos vas preparando. Eh, la pista, mientras tanto Hit 77, Spurs 75 Faltan 8 minutos Para que se acabe el cuarto cuarto eh, Está muy emocionante Sin duda Sí, he estado poniendo de fondo Música, rap, eh, chilena ya. Algo argentino también sonó por ahí Pero bueno, vamos a irnos con algo de Chile Que probablemente ya hayan escuchado Algo conocido, algo que les pueda agradar Esto es Tiro de Gracia, el juego verdadero Desde el... Chile, bo. Desde Chile y desde el disco ser humano, po. Y ya regresamos en full asociado. Ah, regresamos. Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme, entre tanto sueño y vida No encuentro salida, el clima golpea mi cara Mi carácter se hace maña cada vez que El juego es verdadero, dejó de lado los sentimientos que sean humanos Ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando Caras influentes, despliegue de una experiencia Herederos caras, vemos corazones, no sabemos Cuando el juego se hace verdadero Te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Benvenido al laberinto eterno de fuego A martes, ja, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego. pero ja. sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Hey. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el, el juego, el juego. juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Uh, uh, uh, uh. Como uh, uh, uh. jugando en el juego verdadero como jugando en aquel juego verdadero Así que pude ver a través del comportamiento Como es que yo me acaparaba de todos los sentimientos Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle Así No me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti Sin embargo me conformo con la actitud más pura La cura de todo mal, el compromiso más real Una cosa es interés, la otra amistad en serio Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero Que perturba como lo que abunda en la justicia Cuando se sabe que es corrompida, profunda, profunda herida Y yo me doy cuenta solo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 de futebol e associado Regresamos en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Corrida, sirena, la noche y como no estamos aquí, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddy. Mm, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Te los puedes solicitar a través de electrosupplies.net todas las autopartes que no encuentras en el mercado local hay tiempo muerto en estos momentos y tú sabes que en estos partidos de playoffs el cuarto cuarto es eterno porque cada cada pérdida de tiempo cada cada punto cada bloqueo recuperación de balón se arma la estrategia para tratar de sacar ventaja claro es, es que es que tú estás, si si por ejemplo si tú eres el que estás adelante eh, anotas no es cierto Y ya tu técnico de inmediato pide un, un tiempo muerto. ¿Para qué? Vos marca tal, marca así, salimos así, lanzas de tres. ¿Por qué? Porque de, así, o sea, es, es la charla, ¿no? Todos quienes, además, eso no es algo solo que pase en, o sea, pasa en todo el básquet en general, ¿no? Hasta en el, en el que puedes estar jugando ahí en el, en, en el barrio. Yo, yo recuerdo que era así, cuando ya se, estaba por terminarse los juegos, siempre el coach agarraba y tiempo muerto saben así que es. La, la defensa va de así ataque... uh. Lebron y Miami se está yendo con seis y esta es la máxima ventaja que, que, que tiene el juego cualquiera de los dos equipos en este partido que ha sido eh, muy, muy disputado Ginobili acaba de perder increíblemente un balón y, y bueno por momentos esto parece rugby loco o sea, la, la, la pelea por la posición de la bola Es una batalla campal en esto. No es un juego 7, es una cosa que no. Que, que bueno, en definitiva, realmente. Ya, ya sobre el final también ya puedes empezar a poner más mano dura, ¿no? Ya contando con las faltas y, y ya a la larga que quedes fuera del juego, no importa ya. Bueno. Con tal de que, asegurar pues la victoria. Eh, entonces estábamos en Liga Emelec. El juego arrancaba. El, ...con total predominio azul... Eh, ...bombardeando a Liga... ...que aguantaba con bastante orden... ...sobre todo con lo que hacía Canuto... ...creo, que, creo yo estaba... Es, ...es muy importante para Liga... ...que gente que andaba mal físicamente... ...tipo Morante, tipo Feroz... ...tipo Méndez... ...se encuentran con su juego y, y... ...cumpliendo de una manera muy eficiente... ...yo creo que Eduardo Morante hizo un bastante buen partido... ...lo mismo Chico Corozo ...es uno de los mejores valores juveniles del momento... Y poco a poco fueron pues aplacando lo, la, la, la furia sobre todo de Engner Valencia que era quien en el primer tiempo más se acercaba por el costado derecho. Importante lo de Corozo también por su posición así como de Carlos Vera, son dos jugadores de esos que no se producen normalmente en el fútbol sudamericano en gen o en general incluso no, no abundan siempre los marcapuntas. Y tiene la posibilidad Liga de tener un hombre joven Él fue reemplazado después por Neisser Reasco Pero eh, ya tal vez fue un, un, por una necesidad más de, de experiencia para cerrar el juego En cuanto al, al juego de Liga ¿Tú crees que mantenga este esquema más tiempo el cuadro Albo? ¿O fue un poco por probar, por el, que eran visitantes O porque tenían otras piezas, no? No sé, ¿qué crees tú? ¿O no, crees... está empezando a jugar así... Eh... Ya la línea, más que, más que todo, la línea de 4 ya la viene usando constantemente, Liga. ¿Sí? Ya le está gustando a Sí, Vamos la línea esto de cuatro y... ya la está usando constantemente. Así como Barcelona, por ejemplo, también ha cambiado, ha sido uno de los equipos que cambió de, de esquema en el transcurso del año. También juega ya con línea de 4 y en este esquema así medio... Eh, este esquema que se lo vio en la final de la Champions, pues... Se es... sí. Que se popularizó en el 2010, este... O sea, fue más con esa Holanda, ¿te acuerdas? Con Holanda, Alemania y, y España. Y pues, se pedía... Todo. Bueno, es, es, España también, aunque me parece que, que España no era tan el dibujo tan claro como atacar con, con tres volantes, uno por el centro, dos abiertos, me parece que... Sí, era... No creo como, tanto era el, el izquierdo era Iniesta, centro era Xavi y el derecho normalmente se variaba, era o Pedro o Llorente o Jesús Navas, pero es que Llorente iba más, por ejemplo, cuando iba Llorente iba más por el centro, hacías ya doble delantero, algunos juegos que fue con Villy y Llorente fueron más como doble hombre en el área, no sé tanto si España pero, o, o con Pedro, pero sí o se con... lo usó, se lo usó cuando jugó Pedro o cuando jugó Jesucito, Navas, Jesucito Navas ahí se usó ese esquema. Ajá. El tema es que Pasó se está popularizando veces. esto en Europa, se está empezando a implantar en América, eh, Barcelona lo está usando, Liga lo está usando y poco a poco vamos a ver. Y de pronto no y, y le, le encuentras una nueva función a Marcos Mondaini. Por Más ejemplo. que nada me parece que el que podría beneficiarse de este esquema en Melec sería Gaibor. Claro, podría, pero el caso es que Gaibor ahí tendría que jugar un poco más adelantado de lo que normalmente juega Claro, de pronto, y... en cierto punto Dime Y ya, bueno, la cosa es que eh, poco a poco esos, esos embates por los costados fueron pues eh, eh, mermando eh, Acordemos también que Jiménez fue rápidamente sustituido por Marcos Caicedos eh, eh, Tuvo una lesión el paraguayo Y no fue bueno lo de Marquitos Caicedo Que yo pienso que ha sido un factor determinante Al por qué Emelec cayó tanto en su rendimiento Y pasó, empezó a pasar tantos apuros Porque Marcos Caicedo era uno de los grandes valores Dentro de ese Emelec explosivo Que lo ganó todo a principios de año Y ha bajado tanto sí. su nivel que, que hemos visto ya varios partidos Totalmente desducidos de, de este jugador Marcos y... Caicedo fue goleador durante al menos dos fechas de este campeonato, o tres, por lo menos. Y, y rápidamente, llegó a los seis goles, a la sexta o séptima fecha, y no volvió a ser no más. No volvió a anotar, ajá. Y su juego no ha sido bueno en general. Uh, claro, es, es uno de los, de, de los jugadores que se ha desinflado, Marlon de Jesús. Así como le pasó a Miguel Escalada. Miguel Escalada también de inicio marcaba. Ahora ya, ya cuenta como a ver con cinco goles, pero... Es, es un jugador también que se desinfló Así como Márquez del Manta Recuerda esa tabla de, de goleo La lideraba Márquez Por ahí estaba también pegado Marquitos Caicedo Pero este es uno de los que se ha apagado en Emelec Otro jugador que yo ya no le he visto un buen rendimiento No sé si tú compartas, Edison Si ustedes compartan Es Fernando Jiménez Normalmente es cambiado justo por Marcos Caicedo Y, o a veces sale Marcos Caicedo de titular y a la segunda ingresa Fernando Jiménez. Yo no le he visto un buen nivel a, a, a, al, a, este, a este hombre paraguayo. Ya, ya, ya no es lo que era sencillamente en Emelec. Eddie. Así es. Eh, bueno, así, también le han perseguido un poco las lesiones. Ha, ha pasado permanentemente eh, lesionado y, y eso sin duda merma el rendimiento. En este juego también, como en el que repasábamos ante el Manta, que se jugó este miércoles, bueno, en cambio, en, en este de fin de semana, también ingresó al cambio Ángel Mena, pero no, sur, no surtió, creo, el efecto deseado en, en el cuadro eléctrico. Él, él ingresó, ni bien marcó al minuto 60 José Madrid, eh, el, el tanto de la victoria para Liga. Eh, fue de inmediata la reacción del técnico eléctrico, lo ingresó a Ángel Mena, más no tuvo la, la, la efectividad ni el peso de, de, del partido anterior. También ingresó Vinicio Angulo Edison, eh, un elemento que normalmente entra a los últimos minutos, pero no llega a ser tan trascendente como para cambiarle la historia a los partidos de Melec. El gol de José Madrid se marcó mediante la pelota parada, fue producto de un tiro libre que se ejecutó. Eh... Brillante, eh, brillante fue un tiro libre asistencia ¿no? de Francisco Rojas que cruza totalmente eh, eh, las bandas de izquierda a derecha lo encuentra solito a José Madrid que con poco ángulo eh, supo derrotarlo a Adler y poner la única del partido Liga en ese momento se ordenó recontra bien puso un hombre de más experiencia como Neyce Reasco, ya lo puso a Saritama a enfriar el partido, de ahí Carlos Al Arboleda también entró para para que Rojas descanse, un jugador que se consume rápidamente, y Liga pudo hacer su negocio frente a un Emelec que desesperaba, y que no encontraba fórmulas de ataque, todo era a, las, a, la, a la que salga, no, no, no veías claridad y ni fuerza tampoco en el ataque azul. La, la, la calle ocurren cosas raras ahora, el, el, el propio infierno, el purgatorio callejeroñero está muy mala bueno y lo de Ginóbili en este partido es eh, pierde unos balones increíbles unas pases arrugó. malísimos arrugó qué okay. pero después de eso se manda un triple y, y unos robos eh, es bueno es, también es la tensión de este juego ¿no? eh, Ginobili que tuvo, también tuvo un sexto partido muy malo y aquí, bueno, se está yendo por 3 Miami, eh, faltan 3 minutos con 40, entonces, bueno, el Emelec nunca encontró la fórmula para llegar al empate siquiera, la Liga fue asegurando este partido, y con ello, pues, pues lo que podías cantar en ese momento es, hay campeonato, damas y caballeros, está para cualquiera, le había recortado la diferencia, Emelec, eh, tres puntazos en este momento para Miami, que se va con seis, y también había que esperar lo que pase con Deportivo Quito, si es que Deportivo Quito el domingo ganaba, era el nuevo puntero, y Emelec empezaba pues la gente a comerse las uñas. Y bueno, yo creo que también la gente que jugaba el domingo se comía las uñas, era la oportunidad del Quito para adueñarse de la punta, era la oportunidad para el independiente de meterse de cabeza o era la oportunidad de Barcelona para pisar los talones a los que están arriba colgados de la tabla ¿no? Ahora, para mí la, la gran oportunidad se la pierde Independiente sin duda porque, porque bueno, Barcelona jugó con 10 le anulan un gol además a Barcelona aparte del partido Barcelona lo jugó con 10 eh, no, si quieres nos, nos reseñas ese partido yo te voy a reseñar el otro, el Quito Nacional Pero el tema es que Barcelona, de, bajo los, todas las narraciones que se tuvo de este partido en San Golquí saca un empate prácticamente épico, y mientras que el cuadro del Valle ve prácticamente todas sus posibilidades eh, de campeonato mermadas. Sí, eh, bueno, ¿no? Barcelona, Falta... Barcelona e, e Independiente se mostraban con hambre, con hambre de... ...de ganar los tres puntos... ...fue un buen partido desde inicio... ...iban los balones... ida y vuelta... Y ...mucho trabajo para las sagas... ...pero en una jugada... ...en la que la saga y la media de Barcelona... ...se había despegado mucho... En, eh, de, de, ...de su portería... ...se hizo el equipo muy largo... ...dejaron espacios... ...hay un contragolpe de Independiente... ...Oyola busca recuperar el balón me parece que es una jugada más que violenta torpe, eh, un poco casual Oyola no buscaba hacer el daño, sin embargo yo, yo le he visto y para mí es roja porque entra por atrás se desentiende del balón hay mucha torpeza, no hay mala intención pero es una tijera que podía lastimar me parece al hombre independiente y la roja me parece que no es tan discutible como se lo ha querido pintar Ahora, es expulsión directa para, para Matías Soyola y, y hubo mucha gente que protestó severamente respecto de, de esta decisión. Ya insisto, yo creo que sí había Roja en, en, en, esa, en esa jugada. Eh, luego de esta expulsión lo curioso es que Barcelona se va más bien sobre Independiente, empieza a atacar más, no estaba jugando Damián Díaz con toda esta cuestión de que se va, se queda, no había entrenado la semana, eh, otros dicen que se está cuidando, que tiene que hacer papeles, tiene que sacar la visa para irse a Londres, hacer los chequeos médicos si es que se quiere ir a jugar allá a los Emiratos, a, a, bueno, al Medio Oriente, a lo, a, si quiere recibir petrodólares... Pues entonces tiene que cuidarse y hacer muchas otras vainas, ¿no? Por las cuales no pudo estar y no fue considerado en el once titular de Barcelona. Pero bueno, en Barcelona regresaron dos hombres, ¿no? Michael Jackson, Quiñones como para cubrir ese puesto de, de Damián Díaz y el esperadísimo retorno de Jairo Campos en la saga central. ¿Qué tal estuvo Campos? Para mí estuvo bien Campos, muy bien Campos. Le, le falta todavía un poquito más de, de reacción de ser más rápido con los reflejos pero él lo dirigió bastante bien a Perlaza eh, lo suplió a Erazo que estuvo lesionado, me parece que Campos regresa y regresa con fuerza dice. y esto a Barcelona lo va a potenciar realmente y yo Aunque creo que todo una... el Ecuador va, va a sentirse contento estamos porque... todos pidiendo que Campos regrese a la selección se, vio, se vio en los últimos juegos que nuestra saga Da papaya, así, de sencillo. El el, así es sencillo. Necesita el líder, así es sencillo. Necesita experiencia y clase, un hombre que tenga categoría. Campos es uno de los defensas más ganadores en cuanto a títulos y demás en, en nuestro país. Uno de los que mejor recorrido tiene, de eso no hay ninguna duda. Y nos hace falta en la selección. A Barcelona le hace falta, que bueno que haya regresado por el cuadro amarillo, tiene ya con qué cubrirse las espaldas, si es que se va a erazo, si es que se da un traspaso. Eh, estaría ya eh, alguien para suplirlo y en caso de no ser así podemos volver a ver esa dupla que realmente es genial no Erazo Campos, por ahí se comen de vez en cuando un golcito pero es cosa rara eh, son una muralla bueno y te decía Barcelona más bien se fue para arriba Michael Arroyo durante los primeros minutos del partido empezó a rematar a driblar, gambetita que sí que no pero eh, Barcelona al volcarse a las inmediaciones del área de, de Ascona hay incluso un, unos dos postes por parte de Barcelona en la primera etapa que debieron ser gol por las jugadas, por, por la gana que le ponía el cuadro amarillo pero le faltó algo de fortuna digamos en la contra independiente a través de Chiqui Guerrero al minuto 38 ya se acaba el primer tiempo, Barcelona había aguantado Había hecho la contra, había hecho el gasto, eh, me parece que era el equipo que más proponía, cosa rara, un hombre menos y de visitante en la altura, no suele ser normal pero así lo estaba haciendo Barcelona y lamentablemente para los intereses amarillos llega una jugada un poco aislada producto de eh, ir a buscar el área rival, obviamente Barcelona estaba un poquito partido, le faltaba un hombre en la media. Viene un balón largo, Chiqui Guerrero lo pesca En la banda, él se pega siempre a, a su izquierda no Bien pegadito a la banda, se corta para adentro Hormiga Paredes no hace la cobertura pronto Se queda viendo lo que patea Fernando Guerrero Que lo mide a Vanguera Y pone la, la pelota con precisión al ángulo prácticamente Vanguera intentó saltar, reaccionar, pero no pudo hacer nada, estuvo un poquito salido también del arco, creo que hay un poquito de responsabilidad del portero aunque normalmente ya te empiezas a jugar para cortar el centro en ese tipo de jugadas, y así abrió el marcador el independiente, se fueron hacia el descanso diría que fueron parejas las acciones en este primer tiempo y por los postes que hubo, uno de ellos de arroyo, hubo un tiro libre de arroyo que debió haber sido gol por todas las jugadas yo creo que era injusto o, o lucía injusto el resultado un empate hubiera sido tal vez justo hasta ese momento en el segundo tiempo Barcelona vuelve a salir con una furia eh, y con un hambre de, de empatarlos se sentían perjudicados no les había gustado la decisión arbitral de, de, de La Roja a Matías Oyola, viene un gol que se lo anulan a Barcelona yo creo que ahí sí puede haber mayor polémica, No, una jugada que da más para la, la discusión y es algo de lo que también ha ardido un poco a, a, a la prensa barcelonista a los hinchas de Barcelona y demás, ¿no? se sintieron bastante eh... a la prensa barcelonista, ¿cómo fue la jugada? <risa> <risa> digo, no, o sea ¿cómo bueno, fue esa bueno... jugada? <risa> Pero cuéntanos ¿de qué tanto se puede indignar la prensa barcelonista? <risa> ¿Tú, tú, ¿tú qué crees? ¿Es, es... no, yo no vi, la verdad es que yo no vi no, me... cuéntanos, por favor Yo la verdad ahorita tampoco recuerdo exactamente la jugada, pero se le pita un adelantado a Barcelona, que no, no, no, yo creo que es... Polémico es... adelantado. Sí, es de los polémicos, o sea, de, de esas jugadas que, no sé. esas está adelantado por una pestaña el jugador. Apenitas, no, no, no hay, o sea, siempre se dice que se debe beneficiar el juego ofensivo, Edison A ver, faltan 42 segundos sí. para que se acabe, 40, 40, etc. Miami se va con 2, 90, 88. Eh, serie de imprecisiones en, en ambas, en ambas, bajo ambos tableros. No, no pudieron concretar los rebotes defensivos. Estuvieron a la orden del día y en estos momentos nos vamos pues a tiempo muerto. Eh, Miami se estaba yendo por 6. Hubo un triple por ahí fantástico de... De este jugador el número 14 Que siempre se me va el nombre Pero que el, el, en el quinto partido Anotó como 10 triples, una cosa Increíble ¿no? Entonces bueno, faltan 39 segundos Exactamente, Hit 90 Spurs 88 No está nada dicho, puede haber Overtime aquí Y bueno, bueno Te decía eh, Os dije un poco de la prensa Barcelonista, porque hay mucha gente que Realmente exagera, o sea, yo, yo, yo lo he escuchado varias veces al presidente de independiente quejarse de una manera, para mí, que no, no es digna, pues, de una, Un persona, ¿no? de una personalidad como es el, el señor, pues, o sea, es realmente una personalidad del, del, del círculo económico, de los negocios en el Ecuador, o sea, es una persona realmente importante y, y que merece, pues, en ese sentido todo el respeto y la, la admiración y no esperas que se queje alguien de esa manera, o sea, alguien de, de, de ese estatus, digamos. Eh, y, y pues la prensa hace lo que más o menos ha hecho el, el dirigente, o sea, quejarse y, y hacerse del lado de, de, del club. No digo todos, ¿no? Pero algunas personas... ¿no? Y no, no sé, pues esta, estas decisiones arbitrales, lamentablemente, sí hay que decir, o sea, a veces a Barcelona con tanto que, que se le insiste que sí, que le van a ayudar por ser un equipo grande, que ya le han ayudado, que ya ha pasado esto, sí a veces los árbitros como que tienden más bien a, a no sancionarle a, a, a favor, ¿no? como para evitar caer en, en, en, en, en que se les ponga la lupa encima, en que se los cuestione a la hora de, de haber pitado. Y a veces sí ha sido Barcelona un poco perjudicado, como le ha pasado también a varios, a varios clubes, pero... Yo creo que lo más sano es hacer como ha hecho muchas veces Costas o los jugadores No lamentarse, dar su opinión Pero eh, focalizarse en seguir sumando puntos y, y hacer buenas campañas Como la quiso el año Barcelona El año anterior Barcelona no estuvo pidiendo ni, que, ni reclamando por, por, por haberse sentido en algún momento perjudicado Porque hizo un buen fútbol, esa es la realidad Cuando tienes buen fútbol, haces buen, bien las cosas Todo se resuelve en el campo de juego Nahuel Pan, y, gol. Y luego viene el gol de Nahuel Pan. Un golazo a minuto 68. Es, es un remate a, a, a, a, lo, a lo que está acostumbrando este jugador, ¿no? Con pura fuerza, pura violencia. Yo creo que casi se lleva el arco, el balón. Era minuto 60 y todavía entonces había oportunidad para, para remontar el marcador y, e irse en ventaja, pero ya Barcelona le empezó a costar. Recordemos, estaba jugando medio día, altura y demás, ya es complicado. Le empezó a pasar factura la, la, el, el factor climático y lo, lo que sí es destacable Barcelona, ¿no? la actitud que pusieron los jugadores y lo... Bien que se le vio algunos elementos. Mientras le duró la gasolina, Arroyo fue el líder, eh, tomó las riendas del juego. Y lo de el regreso de, de Campos para Barcelona es espectacular. O se le augura un futuro genial a esa saga. En el caso de que también ya se compenetre paredes que ...sigue teniendo malos partidos y yo diría que es gran responsable en este gol... ...porque él se queda viendo el, el balón cuando se los entra... ...hubo entonces un empate que Independiente lo, lo congela y a Barcelona también... ...difícil que puedan pelear algo ya para mí es imposible, no le veo la posibilidad... ...mientras en el Atahualpe el Deportivo Quito hacía lo que le correspondía... Tras la derrota de Melec, tras el empate de Independiente, aunque esto se jugaba casi en similar, eh, el Quito lo que tenía que hacer era ganar. Y ya se le pagó, ya se le dio algún dinero a la plantilla del Quito, de lo que tengo entendido. Hubo ya algún, algún cariñito económico para, la, para los jugadores y ellos han dicho que van a pelearla a morir si ya se les empieza a solucionar los problemas económicos. Imagínate, el Quito, con un mejor incentivo económico, va a ser un, rifici, un rival difícil, porque se nota que los jugadores están bien encaminados por su... Ahora ¿Cómo, va el ¿Cómo va el básquet? Faltan 27 segundos, canasta de LeBron James, se va con 4, Miami... Eh, o oh, Hubo otro tiempo muerto del que están regresando en este preciso instante. Previamente Tim Duncan había fallado una canasta increíble. Sí, la verdad es que San Antonio ha tenido un poquito... Yo creo que van a perder porque han estado un poquito más inefectivos. Faltan 27 corazón, pero... segundos y tienen 4 puntos abajo. Ya es probable no, que... No, faltan. son 23 segundos. No le sale la jugada a San Antonio. Eh, eh, posesión para el hit en estos momentos. Roba a Lebron. Quedan 23 segundos. Seguramente va a haber otro tiempo muerto. Y aquí ya sabes cómo es esto, ¿no? Se hace larguísimo, ¿no? 27 segundos que se harán como 7 minutos casi. <risa> bueno, 92-88 está la cosa. Eh... Oye, y aquí eh... nuevamente un jugador que ha sido importante para este equipo: Walter Mamita Calderón Edison para el Deportivo Quito. Bueno vamos con el juego entre nacional y deportivo Quito, eh, encima fue falta Personal para el favor de Lebron James Y creo que sí está decidido Un juego en el que Fue, fue emotivo Fue bonito eh, Disputado de arco a arco Intenso, se nota que los dos Equipos a mi criterio eh, No han estado entrenando correctamente No es que no entrenan porque si no Ni siquiera pudieran presentarse Se desmayaran en la cancha pero no están entrenando adecuadamente, tal vez no jornadas completas, tal vez con mucha cabeza en deudas y demás. El tema es que eh, faldaban bastante en los movimientos, ¿no? Eh, de pronto no corrían bien la cancha, de pronto los pases eran bastante errados. Eh, ya se fueron los el hit con seis, yo creo que ya esto es historia, faltan 16 segundos. Está a punto de llevarse el título nomás. El cuadro de Miami. Y, y ese tema, ¿no? Eh, de pronto el Nacional, eh, claro, eso sí, sabiendo que tiene un cuadro, un once un, un, un poquito menos, eh, digamos, menos, menos contundente en que en el Deportivo claro. Quito. Eh, Lucía débil a la hora de ya encarar al arco Chulla, mientras que los me eh, Quito atacaba menos, pero metía mucho más daño. Eh, importante, justo lo que tú decías, Walter Calderón, en combinación con, con Federico Nieto, hace un tándem bastante bueno. Eh, para lo grandote que es Mamita Calderón, hay que, hay que eh, alabar, pues justo su, su, su forma de, de, qué sé yo, de habilitar a sus compañeros. Es un buen asistente. Y, Buen y esto ha, ha generado pues muchas buenas opciones ¿no? de, para el deportivo Quito ya se queda con la posición del balón el hit es, el cronómetro casi en cero ha ganado el cuadro de Miami en este preciso momento 95-88 son los nuevos campeones de la NBA, bueno, repiten más bien dicho eh, el hit que era el gran favorito, pues que tuvo una campaña fantástica, donde perdió, no, no llegó a perder ni 10 de los 80 partidos de la temporada regular, creo que perdió unos 8, y, pero sufrió la gota gorda, ¿no? para ganar a estos Spurs, que era un cuadro con mucha experiencia, con mucho con mucha garra, también sufrió con Indiana, por ejemplo, cuando en las finales de conferencia y bueno, se acabó nomás el básquet Y ahora sí nos concentramos con el fútbol. Hay Liga Nacional para ver si es que se cuenta algo del próximo, próximo podcast. Eddie, también, ¿no? Sí, de básquet, ya inició aquí la Liga Nacional. Sí, sí, la Liga Nacional de ah, básquet, lindo. Eh, justo ha coincidido ¿no? también con ver los finales del NBA. De pronto, obviamente, la, las condiciones técnicas, la estatura, hace que Chuta te dé como, como qué sé yo, un impacto muy fuerte. no, ¿no? Pero los partidos son muy, muy bonitos, muy emocionantes. Eh, bueno. El tema es que llega Walter Calderón y mete un golpe de cabeza tras un centro por zurda del de, de jugador José Luis Romero y rompe eh, pues el invicto del arco del Nacional, se va uno por cero, el Deportivo Quito a la, al descanso y, y sí, bueno, el... Deportivo Quito de hecho hasta en el segundo tiempo le cede la pelota nacional nacional eh, le cuesta pues elaborar jugadas de peligro eh, es por ahí muy con las justas que sabes llegar al cuadro criollo no fue un buen partido depreciado por ejemplo fue reemplazado por Villalba eh, también hay que destacar mucho el bloque defensivo del Quito es de los pocos equipos que en este momento están jugando con línea de tres pero son tres torres Checa, Huawei e Isaac Mina muy difíciles de superar Y luego llega el gol de Federico Nieto el... ¿Qué gol es este ya? ¿El 14 o 14? ¿Cómo? 14 el para Nieto es el número 14 ¿Sí? Llega tras gran jugada y pase de Walter Calderón Lo encuentra solo a Nieto que en el borde del área Hace lo que mejor sabe hacer como buen 9 Remate potente y a la esquina Nada que hacer para abonar García 2 por 0 el Quito se dedicó ahí a, a guardar el resultado por ahí en una de esas pudo descontar Edson Montaño pero fue más que justa la, la victoria de Deportivo Quito en un duelo de necesitados en el que se vio de todas formas cuál es el plantel que está mejor armado que sin duda y por largo es el Deportivo Quito y esto hacía sufrir a Emelec Edison claro, porque en este momento Emelec dejaba de ser el puntero eh, pues, desde las bromas en redes sociales, y, pero y la punta y que tanta cosa, eh, Melec había visto disminuir eh, dramáticamente su, eh, su rendimiento, cuatro de derrotas seguidas, y se veía negra la cosa. Sí, el colchoncito de Melec ya le sirvió a la larga Edison, o sea, la, la, la realidad es que le sirvió a Melec, ya tiene igual 19 partidos jugados, al igual que todos, y termina igual puntero con tres puntos de ventaja sobre los que le persiguen. Tiene Ahora un juego va. de local, me parece, todavía, me le exige un juego de local. Vamos y, a ver, y ahí eh, está eh, el, el, el, el meollo, ¿no? Tal vez, bueno, en el próximo segmento creo yo vamos a ver las posibilidades de cada uno de los planteles, ya faltando, pues, únicamente eh, tres fechas. Bueno, y la jornada se cerró con un otro empate muy discreto entre el Deportivo Quevedo y el cuadro de... El cuadro del Deportivo Cuenca, un 0 a 0 del que no hay mucho más que destacar que un buen punto para el cuadro Morlaco que intenta mantenerse a buen recaudo del tema del descenso. Bien, este Edison, vamos con... Justo aprovechando que estaba este tema lo, lo, lo voy a mandar íntegro Ahorita que hacemos una pausa musical, Eddie ¿Te parece? Un sabrosísimo bueno. tremendo musical Voy a poner esto que es Es una combinación Esto es conexión frontal Hay eh, un featuring entre este grupo Bogotano colo, O sea, de Colombia, lógicamente Y tienen ahí un featuring Una combinación con Kiruba Este que es un MC del de Sansa Matanza de acá. No, de... No, las, no las chicas. <ríe> no, no diga de eso. Se... Muy, no. muy ofendido este buen, no, buen rapero. No, uno no, de los no, no, más, destac... los más <ríe> <ríe> destacables de acá de... del país y de la capital. ¿no? Vamos a ir con este tema. Y volvemos en Fútbol y Asociados. hipoprádico solo en pasatiempos en nosotros la vida depende del el futuro en serio poseo relatos de calle que pego en directo, el asfalto a tu estereo lejos, eh. destinados al haber nacido nuestra pasión, como surgió sin lugar a dudas ser raperos final decisión, conexión rindió tributos a la cultura, razón de mi existencia, oculta, discreta, bajo letras, un micrófono, dos tornamesas con mis armas secretas, opongo la resistencia pesa a mi don de palabra, mi esencia neta mente colombianos, neta mentira frente raperos conectados, ya Amados soldados, visionarios en la barriada Los profetas de la cuadra baja Se desmarcan, preparan, narran líneas y rimas revolucionarias Conexión Suramérica Sabes quiénes son y cuáles Tenemos la clave, llave Conexión frontal, chico, Juan y Javier micrófono, tornamesas Conexión Suramérica Sabes quiénes son y cuáles Tenemos la clave, llave Conexión frontal, chico, Juan y Javier o, o, o, Micrófonos, tornamesas Conexión frontal, chico Conexión. Juan y Javier El alma de la calle sale entre letras vocales Lenguas habituales, reales a conciencia Profesionales, ¿sabes quiénes son y cuáles? Sí. Tenemos la clave, llave, a que sabes sabe Si no es puro amargo el trago del vivir de barrio Cuando lastima como espina Cada vez que rima, sin parpadear Sin pasar saliva, de corrido en esta Biblia Escriba, mira, pongo mi nombre en alto De origen colombiano, riego mi voz Por esta tierra, bajo el sol del campo Paso firme, llego mi tropa, ensangrentada Pero en manos traemos la victoria Atrás barreras, no hay fronteras Nuestras canciones brillaron sin penas, apenas cenizas quedaron. Muchas batallas, todas las ganamos, todas las ganamos. Colección Suramérica, ¿sabes quiénes son y cuáles Tenemos la clave llave. ¿Cómo? Colección frontal chico Juan y Javier, ¿Cómo? un micrófono tornamesas. Colección Suramérica, ¿sabes quiénes son y cuáles Tenemos la clave llave. Colección frontal chico Juan y Javier, ¿Cómo? un micrófono tornamesas. Alianza internacional de conexión frontal con salsa matanza Soy aquel que muchos piensan que paz descansa Unidos por el Hip Hop y la, la esperanza de poder sobrevivir Andamos con micrófonos en nuestras manos expresando Que únicamente nosotros podemos depositar nuestra confianza Somos una sola raza, la sudamericana Luchando una misma batalla con las mismas armas Hardcore Hip Hop, directo de Ecuador Soy Kiruba, representando tal como lo haría un embajador Compartiendo una misma visión, ciudades hermanas, Kit y Bogotá, con los mismos problemas. Nuestra fusión provoca una reacción en cadena, que desencadena una gran explosión. This is your Latinos por vida. Regresamos en Fútbol y Asociados Gracias al aguante de Metal War Porque Metal War es asesoría en software y hardware Siempre a la orden, siempre Metal War por vida. Latinos por vida. Y como no, estamos aquí además Gracias al buen Electro Supplies Soy Latino, Electrosupplies Eddie. Eh, eh, repuestos eh, de electrónica eh, y automotrices eh, bajo pedido, eh, pedido eh, los puedes solicitar eh, a través de electrosupplies.net. Bueno, dos cosas claves del título de los del pues del hit, eh, ya te justo te había contado que en el cierre del tercer cuarto este triple increíble eh, para que el hit se vaya con uno, así como en el sexto juego, pues en, en ese estuvo San Antonio ganando casi todo el juego. Eh, muchas veces por una diferencia un poco holgada en el cuarto, cuarto eh, de, de lo que era una diferencia de 12, pasaron a, a, a diferencia de 3 puntos, 2 puntos y casi cerrando el partido, eh, el Gita anota un triple que llevó a forzar al tiempo extra en el cual pudo ganar y forzar este séptimo juego. Y, y sí, el San Antonio de pronto se quedó ahí, ahí un poco, pues eh, eh, erraron mucho en la cuestión de los triples. Eh, Partido un poquito, los dos últimos partidos realmente un poquito imprecisos de, de, de Ginobili por ejemplo, Duncan hizo un, un maravilloso trabajo en la primera en los primeros dos cuartos del juego 6 eh, haciendo como 25, 30 puntos, algo que no hacían en finales desde los 90 cuando él era muy joven y así ese fenomenal tándem pues con el almirante Robinson y bueno eh, el hit es justo campeón, pues por el, el equipazo que tiene, ¿no? Tiene a Bosch, tiene a Dwayne Wade, al LeBron James, que hoy por hoy es el jugador más cotizado del NBA, tiene a este Tony Chalmers, tiene un equipazo, realmente un equipazo. Eh, ¿Quieres? Eh, si mi garganta ya empieza a padecer, y te decía, si quieres ver las posibilidades de cada equipo, verás. Eh, Hagamos, primero, ¿cómo está la Copa Confederaciones? Y en el cierre nos vamos con el calendario, tablas y nos despedimos. A ver, Copa Confederaciones. 2013, que se está jugando lógicamente en Brasil, eso siempre es una réplica de la sede del mundial, ¿no? Va previo a este Copa Confederaciones. Recuerdo... Felipao, Luis Felipe Scolari decía, bueno, lo más parecido a jugar un mundial es disputar la Copa Confederaciones justo porque es un torneo que reúne a campeones de diferentes confederaciones eh, probablemente los más representativos y eh, son pues, de diferentes latitudes ¿no? es lo más parecido según él a un mundial en el grupo A que es tal vez el más interesante Edison domina Brasil Bueno, ganó, eh, perdón, ¿Qué Brasil. ¿Qué pasa, ganó hermano? ¿Qué pasa? 3 por 0 a, a Japón en, el primer, en la primera fecha. Totalmente superior el cuadro brasileño. Vemos que está, está empezando a conformar un plantel interesante, Luis Felipe Scolari. Está empezando a responder Neymar a, a, la, a la exigencia de, del público, de la prensa, de todo todo de ser el, el, el jugador, el determinante el número uno el jugador, pues, de Brasil. Que valió más de 57 millones de euros. pues Para su llegada al Barça, eh, sí, yo sí estoy curioso de ver lo que será un Neymar y Messi juntos. A ver qué tal, qué onda. Yo estoy curioso de ver si, si él llega a, a dar la talla, ¿no? Porque... Por ahí, por eh, yo yo he criticado un poco la calidad de jugadores que se habían contratado en Barcelona, pero lo cierto es que sí se había gastado sí, bastante plata, ¿no? Se contrató este Alexandre Song que era del Arsenal, se pagó como 20 millones de euros, igual por Jordi pero Alba, hay... eh, por este, ¿cómo es este otro? Pero ñaño, ¿qué más que Neymar, loco? ¿sabes? Claro, no, yo te digo, con esos jugadores Pero ahora ya llevando a Neymar ¿Qué le puedes reclamar al Barça, loco? En, en calidad de, de, de contrataciones Bueno, sigamos, Eric, ¿qué, qué, qué me decías? Italia, no. dos por uno Venció a México Goles de Andrea Pirlo Y enciende eh, partido, y enfrenta a los líderes, ¿no? Así es eh, Chicharito bien para a penal y Mario Balotelli puso el 2 por 1 para, para Italia. La fecha. En la segunda fecha Brasil le pasa 2 por 0 a México y eh, el, eh, Italia justo. le pasa 4-3 a Japón. Le le le cacheteó Brasil a México. Bien pudo haber sido un par más de goles. Eh tema es que México muy blandito en defensa por ahí compañeros mexicanos dicen que, que no saben qué hace ahí eh <risa> guardado en el, el trío ofensivo debería estar Carlos Vela junto a Gio Dos Santos y Chicharito, que eso sería muy, mucho más interesante de ver, le falta mucha fuerza a México. Malito guardado. Sí. Eh, Neymar Neymar hizo un golazo, pues viste eso. No, le la verdad cae no, por, no. Le cae por derecha el balón y, y, y no le deja caer y le pega una media volea y derrota pues al portero Corona de México y sobre el final, ¡joel el del flu! puso el 2 por 0, de ahí viene un partido muy lindo, ¿no? Este 4-3 de Japón e Italia, estaba ganando 2 por 0 Japón, ojo a Japón, loco, están jugando un fútbol muy bueno, eso sí, eh, lo malo de estas selecciones no asiáticas, o de pronto africanas, o las sudamericanas no tradicionales, es su falta de concentración, por ahí... Eh, hay ciertos movimientos en defensa y desde la primera línea de volantes que se olvidan o, o no los ejecutan de una forma más concentrada y eso permite pues que equipos tan buenos, tan grandes como Italia, como Alemania pues te vacunen, pero oye Japón el juega igual, 4-2-3-1 tiene tres, los tres medias puntas Okazaki por derecha Kagawa por, por izquierda y Honda por el centro juegan pero durísimo, es un toque de primera elegante, a, atractivo a la vista, y bueno empezaba ganando Japón, goles de Honda y de Kagawa, después de Rossi puso el descuento, autogol de Uchida, después Mario Balotelli de penal, Okazaki ponía el 3x3 y, y Jovinko sobre el final 4x3 para Italia, está prácticamente todo dicho y era lo lógico que Brasil no, ya, está e Italia... dicho. ya está definido el grupo A, ¿eh? porque solo falta una fecha, hay que ver quién va primero nomás Porque se juega Italia versus Brasil y Japón versus México. No hay manera de que los alcancen. Ya esa es la última fecha. Brasil con 6 e Italia con 6. Están dentro. México tiene 0. Japón tiene 0. Y están fuera. Y ellos grupo... clasifican a la siguiente ronda. Porque se enfrentarán el primero del grupo. Primero segundo del grupo A clasifican. Primero segundo del grupo B clasifican. Y se enfrentarán da, el primero testinal. contra segundo. Sí, así. Eso. España versus Uruguay, 2 por 1, un marcador que es estrecho, pero la realidad de las cosas es que España le bailó a Uruguay. Y esto a mí, a mí me da un poquito, no sé, de angustia, porque yo veo que el, lo, las grandes potencias europeas tienen para bailarles a los sudamericanos. Eh, y en el Mundial nuestro, entre comillas, la vamos a pasar mal, creo yo. Está y, complicada la situación, recordemos... Porque... Que, bueno, ya habíamos llegado nosotros con malas expectativas, al menos en nuestra mesa de trabajo, eh, no éramos muy optimistas respecto de lo que pueda pasar en el Mundial anterior, eh, debido a que tú, te, tú simplemente te, te, te fijas en lo que ha venido pasando en los Mundiales de clubes y, y el predominio europeo ha sido notable, ¿no? excepto por ahí estudiantes de La Plata últimamente y ahora lo de Corinthians, El resto de partidos lo, los, nos, nos han superado increíblemente y, y en selecciones como tú dices se sigue viendo que los europeos nos están sacando cabezas de distancia incluso y, y, y jugando bien o sea jugando bonito como se debe jugar no fútbol con toque toque preciso a ras de piso eh, con eso eres invencible y eso es lo que practica España lo que practica Alemania lo que practica Italia estamos fregados dos por uno eh, si me escuchas, ¿no? Claro que sí. Ya, y de ahí vino el partido en el que Nigeria ganó 6 por 1 a Tahití. Eh, obviamente, se ven las grandes diferencias. <risa> Tahití es una selección amateur, pero lo, lo, lo habla de este equipo dentro de, de, lo, de su tremendamente limitado plantel es que uf, van a hacer lo suyo, ¿no? Tratan de buscar el, el arco. Van a no tomarse las fotos con los rivales. Claro, pero... Se nota lo amateuros en el funcionamiento. En la defensa cometen muchísimos y groserísimos errores. Y por eso las goleadas que se han comido. ¿no? 6 por 1 frente a una Nigeria que jugó muy distraída y displicente. No me gustó el juego de Nigeria en este partido. Después, eh, y hoy se vio ¿no? el 10 por 0 de España-Tahití. Pobres hombres. Es pues que no tenían a qué más atinar. ¿no? Sobre todo en defensa, muy, muy mal. De ahí, claro, buscaban lo suyo, pero enseguida se topaban pues con, con gente que es de la mejor del mundo pues como la selección española que de hecho no puso igual a su plantel tan titular después Uruguay le ganó 2 por 1 a Nigeria eh, un cuadro celeste que tiene pues del oficio los 10 primeros minutos fueron de, de embate del Uruguay y de ahí normalmente fue Nigeria quien dominó eh, sin concretar Y, y también teniendo horrores defensivos que le permitieron a Uruguay anotar, gol de Lugano un poquito así a, a, a las bravas y, y mal pegado y todo después Obi Mikkel un lindo gol en, en combinación con sus, sus compañeros y después eh, el 2 por 1 Cachavacha Forlán buen, buen cruce de, de, de frente de Cavani le deja para que acomodado hacia la zurda de Forlán que es como lo que mejor le sabe pegar y dos por uno, Uruguay tiene la sartén por en el mando en este momento, bueno, si bien está empatado tres puntos con Nigeria, Uruguay tiene el partido con Tahití, que Dele lo gana, mientras que Nigeria tiene el partido con España, que lo más probable es que lo pierda. Sería sorprendente, ¿no?, que lo deje fuera España-Nigeria, y sería para mí interesante. No, pues España... Eh, no, España ya está, pues, si ganó sus dos partidos. Pero el se tema... puede quedar fuera, pues. Mira, si... Ah, no, es que con ese más once de gol Diferencia no. ya es difícil, claro No, no hay, no hay por dónde Bueno, va. Ah, en puntos lo pueden empatar Ambos, tanto Nigeria como Uruguay Claro, pero eh, al parecer se, se va a dar la lógica, ¿no? Los europeos versus los sudamericanos mm, Ahí sí va a ir la cosa Así es eh, Vamos ahora sí con, con, Bueno, los, los goleadores Nada más decir, Fernando Torres con cuatro Y David Villa con tres Conseguidos ahí ante Tahití básicamente bueno y los chicos de Tahití se han ganado el cariño del mundo entero por, por, por no ser desleales más que nada ir a jugar a demostrar sí. lo, lo poco o lo mucho que saben hacerlo con alegría aguantar la goleada tranquilamente no ponerse al brinco ahí a encarar ni, ni, ni vainas por, por el estilo ¿no? eso en, en cuanto a la copa confederaciones ahora vamos a ir Con lo que queda del campeonato, los juegos que faltan, Edison, vamos... Bueno, eh, tenemos cuatro, cuatro equipos, ¿no? Eh, cuatro equipos tratando de... Lo vamos a reducir, más bien dicho, a cuatro los opcionados para ganar la etapa. Hasta el miércoles, eh, como no hicimos, no, no estamos haciendo dos programas, estamos haciendo solo uno, pero claro. hasta antes del partido de Melec, yo te firmaba que el título se lo llevaba a Liga. O, más bien dicho, el torneo de la primera etapa por su calendario favorable. Sí, ...esto dependía bueno. mucho de lo que haga Emelec en Mata Como ganó, eh, pone un poco más de suspenso, pero igual para mí el favorito es Liga. Sí, es, es por los partidos que le quedan. Ya a Emelec, como habíamos dicho, le queda solo un, un juego por, por disputar de local. Aunque no ha habido tanto una lógica de local, Edison, ¿cuál ha sido el mejor local en este, el, el equipo que o sea mejor ha encarado como, como local en este año. Déjame, déjame abrir un ratito la, mi, mis, mis números. Pero, vale, vale, bueno, bueno, muestra sus es que, números y co es que, bueno, podemos cotejar. Un poquito también... El me... emil... Dime, dime. El Emelec, bueno, tiene eh, esta fecha, partido contra el Deportivo Cuenca en el Serrano Aguilar. Es un cotejo bravo. El Emelec el año pasado, si más no me equivoco, ganó tranquilamente en Cuenca. Eh, y hoy por hoy tienen más o menos las mismas condiciones. ¿no? Un Cuenca que por ahí tiene un once muy con las justas de Emelec está buscando, pero yo no le veo que Emelec consiga los tres puntos. Si si Perdón, si es que llega al empate, Dios le pague para el Emelec. A ver, tú querías el mejor local, ¿no? ¿Cuál sería el mejor local hasta Depor el momento? Deportivo Quito, 23 puntos de local mm -hmm. A ver, ¿a quién nomás le tocaría visitar a Emelec en, en esta jornada? Sería lo interesante saber, a ver, veamos Verás, Emelec eh, en la siguiente fecha, en el miércoles, juega de local claro. con la Católica Yo creo que gana el Emelec ¿De ahí lo visita el Cuenca? Eh, esta fecha visita Cuenca Ajá. Un punto eh, Melec Católica yo creo que lo gana Ponemos 4. Y la última fecha y Melec en Ambato Yo creo que gana Melec Y Le con esos siete, siete puntos es puntos. campeón 7 puntos a Melec Ahora eh, yo más por ahí dudo Del juego con la Católica que con el juego Con Macará yo por más altura que sea Yo te firmo que el Melec gana en Ambato No sé cuál sería Tu criterio Estoy de acuerdo, me parece que Ante la situación y ante el mal rendimiento El más probable es que gane Melega, además tendrá... El, todo el apoyo en las, en las gradas además, ese es otro factor que se Macará, a... eh, segundo peor local, nueve puntos. Ya eh, eh, el peor local ha sido Liga de Loja con siete. El Cuenca es un local bastante malo, mediocre. Malo, es, es, 13 no, puntos hasta sacado uno de bastante, los más malos. Ha empatado bastante, lo, lo recordamos. Ante rivales directos, incluso ¿no? sí, sí. venía empatando. Uno de los más malos. Católica de visitante. A ver, vamos, el, el comportamiento es bastante bueno de Católica de visitante. Es uno de los mejores, ojo. Tiene 15 puntos de visitante. El segundo mejor visitante detrás de Melegui Liga, que tienen 16. Ojo con la Católica. Tú Yo habías justamente... dicho entonces que te parece más crítico justamente ese juego con Católica y los números te dan lo, la razón. Y así, bueno, vamos con eso. Ahora el siguiente opcionado el Deportivo Quito, que es de del Quito a ver el Quito juega esta semana con Independiente en el Atahualpa uh -huh. sea donde es? sea este juego es complicadísimo el Independiente dicho sea de paso también quiere buscar sus lo suyo así que pronóstico totalmente reservado yo diría que un empate es probable es probable el empate y el Independiente ha demostrado que eh, es número uno también para arruinar la, la fiesta de otros, ¿no? Abra el diccionario ecuatoriano de la palabra y busca el término chimbar. Exactamente. Dícese del equipo que no deja... Dícese mayormente que, del deportivo Quito, dirían algunos. Ya no, el Quito ahora es protagonista. En los 90 sí le, le podías poner el mote de chimbador, pero ya está lejos de eso. No, sí, sí, pero o sea, es un poco de la, digamos, la Dícese tradición. Dícese del equipo ¿no? que si bien no llega a coronarse campeón, tampoco deja que sus vecinos de patio o rival de turno lo logre En resumen, no deja comer ni come. Perro del hortelán. Así es eh, Fecha 21, el Deportivo Quito visita al Deportivo Quevedo Una parada mm, un poquito complicada Sobre todo por la cuestión climática, creo yo Vas, Este partido va a ser el único que miércoles se juegue a la tarde Y, y, y bueno, el Quevedo acaba de oficializar la salida del Conejo Isa Y, es, y estaba jugando ¿Y por bien por ¿no? qué hermano, si estaba notando seguido el Conejo Isa ¿Qué habrá pasado ahí? Y eso es disciplinario. Hay uh, chipeto, sí, a ver. Eh, um, a ver, ese partido es que es bravo, loco. Los dos Pero... partidos te dan para empate, hermano. Para yo serte sincero. Pienso, los dos partidos son empatables para el Quito. Sí, sí, sí. In, in, y... Incluso, bueno, yo creo que. Acuérdate, el, el, el, el Quevedo le hizo un buen partido aquí al Quito en el Atahualpa. En su cancha va. Va a ser difícil, aunque yo sí le veo ganable también Más ganable ese que con el Independiente, Edison, es así Es la verdad Sí, realmente sí Pongámosle y... cuatro puntos ahí al Quito Ya, de los seis, cuatro Sea que gane en Quevedo o que gane de local y el otro empate Sí puede, sí me parece probable ya, Y ahí cierra el Quito Con Liga de Loja, de Ajá. local, tres puntos Tres puntos eh, Le ponemos siete al Quito Yo le voy a poner 5 al Quito Le doy los 7 puntos Bueno, ahí Anotarás bueno, en algún papelito, por el amor de Dios eh, Final, vamos con Liga A ver Liga juega este sábado con Nacional En este tipo de partidos decisivos Y, y, y tomando en cuenta que el plantel De Liga es superior eh, Los 3 puntos para Liga hey. A ver Eddie, no te escuché. Eh, te decía, que dado, dado que estamos sí, en último. este tipo de circunstancias y con el, el, con el hecho que el plantel de Liga es mejor que el de Nacional en estos momentos, yo le doy el triunfo a Liga. Eh, sí, yo también le apunto a eso, ya el Nacional no está tan comprometido, tampoco puede ser... Que, que se relaje no yo lo dudo yo, yo dudo este partido va a ser muy duro bravo y, y espectacular yo lo pero, veo más fácil básicamente más bien la liga vez. va a ganar yo lo veo fácil la victoria para liga gana liga eh, sí es finalmente la eh, el tema es que pronosticar la victoria de liga no es descabellado de hecho es lo más lógico pero no creo que vaya a ser fácil el partido tampoco eh, luego el miércoles liga vuelve a jugar en ponciano juega contra o sea. el deportivo cuenca yo creo que gana También gana, ya son seis. Y cierra y de visita Cierra de visita pero en Quito Frente a la Católica mm. Históricamente este partido siempre lo gana la Liga Básicamente Yo por eso También me animaría a darle los, los De 9-9 a Liga Liga tiene toda la, toda la Pinta para hacer los nueve puntos Y eso es lo que le mete presión a Emelec Y a Deportivo Quito Que no tienen chance a fallar Al Quito le habíamos, digo, al le habíamos dado los siete. Con esos siete ya es campo ya, ya gana la etapa Con Pero sabe caliente. que no tiene, ni, no tiene chance de fallar Sobre todo este, esta fecha de esta semana Tiene que ir a sacar mínimo Un punto contra el Cuenca Como para estar tranquilo Sabiendo que Liga tiene el calendario tan favorable Lo chévere para mi criterio sería Que pierda Emelec, pierda Liga, pierda el Quito no, o sea, Y gane independiente Gane independiente y Sería vacancísimo ah, ahí se mete, ahí se mete Sería vacancísimo plena. que pase eso y que lleguen a las dos últimas fechas así pero en un es... Acuérdate el cierre del año anterior, pues Estos con, con Liga de Loca independiente, con asadones y Antorchas, la hinchada de Liga del Kitty de Melega a tu casa, pues, <risa> No, pero eh... o sea por por la tensión, por la incertidumbre, sería una un escenario muy simpático. Obviamente ustedes quieren la victoria de su club, pero O sea, solo es algo, una locumbración A ver, ahora. Independiente tiene, bueno, contra el Deportivo Quito le había puesto empate ¿Qué Ajala. tal si gana? Independiente de ahí tiene que ir a Loja contra Liga de Loja Gana, Lo... para mí gana Y finalmente Independiente cierra con Manta en Sangolquí, gana Así Six. que Independiente tiene que sí o sí buscar esos tres puntos contra el Quito Y este va a ser un partido salvaje, va a estar increíblemente emocionante si marcha, si marcha independiente de ahí ya chao, número ah, uno empato pierde está sí, fuera. fuera pero así 100% y el Quito básicamente lo, lo, lo, lo, lo que le complica es ir contra un equipo desesperado como el independiente ellos, eh, mira el Quito incluso el empate lo podría ayudar en cambio el independiente es victoria o nada Y enfrentar ese tipo de, de, de rivales es complicadísimo Pues ya no tienen nada que perder Independiente no tiene nada que perder Al momento está fuera, si pierde va a seguir fuera Va a encarar ese partido de seguro, repeto Va a poner más hombres en ofensiva Y el Quito puede padecer la, las ansias del, del cuadro del Valle no Bueno, va a estar a morir este juego Y el tema es que eh, no hay un favorito claro creo yo en, es, es, está entre Melec y Liga para mí lo más justo sería el Deportivo Quito que gane porque para mí ha hecho el mejor fútbol, eh, espectáculo y, muchos goles y, y con toda la, la vaina de deudas y sacrificios y demás, el, el problema económico pero por calendario le veo más difícil el tema del Deportivo Quito no, entre Melec y Liga no hay favorito claro es, y es, es, para es mí el favorito que... era Liga antes, eh, pero antes del juego contra, de Melec con Manta yo también, yo creo que va a ganar el Emelec me parece eso para serte sincero y eh, eso sería entonces ya se sacudió de la mala racha en la que de repente se sumió esos cuatro partidos seguidos que, que, que cayó derrotado el bombillo y ya se sacudió ah, O sea ya. interesante claro, lo interesante de la victoria en Manta eh, viene mucho más incluso por lo anímico así es, o sea ya Emelec con esto va a volver a A entrar con la confianza y tal vez sin los tantos nervios que le estaban empezando a quejar. A la larga, esa, ese colchón de puntos fue una mochila que le pesó mucho al bombillo. Y bueno, entonces está, eh, estará de ver eh, una vez cumplida esta fecha. Vamos con eh, los resultados de la Serie B que se jugó en tres semanas, se jugó miércoles. Ganaron Olmedo y Muchuk Runa. Y ganó el Aucas también, ganó a Aucas 2 por 0, River Plate, buen segundo tiempo del cuadro amarillo. Ferroviarios le ganó 4 por 0, a Lespoli, eh, Azogues le ganó 4 por 3 a, municip a Municipal. Cañar, en duelo Cañari, no clásico Cañari. Este partido no se ha jugado ni 10 veces y ya le dicen clásico. Eh, la Grecia le ganó 1 por 0 al técnico universitario. El rodillo anda mal, mal, mal. Eh, media tabla, no era, no era lo presupuestado con el billete que se gastó. Olmedo le ganó 2 por 1 al Imbabura y el Mushuk Runa apenas 1 por 0 al UTC, pero sirve para que todavía esté en la punta el cuadro del Ponchito. Entonces nos vamos a las tablas. Vamos con las tablas de posiciones. Okay. cuéntanos cómo está la primera A. A ver, el primer lugar lo sigue ostentando el Emelec con 38 puntos más 9 segundo lugar a Deportivo Quito 35 más 18 tercero Liga 35 más 7 cuarto Independiente 33 más 9, quinta la Universidad Católica 30 menos 1, sexto Barcelona 29 más 9 Séptimo el Manta con 22 menos 2, octavo el Nacional con 22 menos 5, noveno el Cuenca con 21 menos 8, décimo el Quevedo con 20 menos 5. Y los últimos ya están prácticamente condenados a permanecer allí eh, por rendimiento, por calendario. Liga Deportiva Universitaria de Loja, décimo primero, 14 menos 10 y el Macará, último con 12 menos 21 nomás. Serie B. Serie B, punteros Musugrona 45 más 12, segundo Almedo 43 más 19, tercero Aucas 35 más 8, cuarto River 33 más 7, quinto Imbabura 26 más 2 Sexto técnico 26 más 1 Séptima la Ucte de Cotopaxi 22 menos 2 Octavo el Municipal Cañar 22 menos 7 Novena la ESPOLI 21 menos 7 Décimo de las OGS 19 menos 14 décima primera la Grecia con 15 menos once Último, decimos segunda posición, ferroviarios con 13 menos 9. Así es, Eddie. Ya está entonces la próxima fecha. Cuéntanos la próxima fecha. Ya habíamos vaticinado un poco, pero a ver, completemos Con calendario, con... con todo. Con... con todo. Con horarios y demás. Próxima fecha. A ver, ¿cómo viene? Empezamos pues eh, este viernes con solsticio de verano 21 de junio, 19 horas con 45 en el Atahualpa Deportivo Quito recibe Independiente del Valle Arbitraje de José Espinel ¿Cómo le ves a este juego? ¿Cuál es tu pronóstico? 2x2. Ahí en juego. A, a ver. Y. Digo que. Hay empate, 1-1. Uno, uno. Eddie. Eh, entonces, el sábado 22 de junio, 11 horas con 30, en el Atahualpa, en la Católica le recibe al Deportivo Quevedo. 1-0 gana la Católica. ¿Tú qué dices? 2 por 0 para La Católica under... Continuamos Junio 22, 18 horas eh, Estadio de El Barrio de Ponciano Perteneciente a la Liga Deportiva Universitaria Liga recibe al Nacional Arbitraje De Miguel Hidalgo Yo 2-0 creo que termine este juego Para Liga ¿Tú Edi qué opinas? Muy a mi pesar 2 por 1 triunfo para Liga Seguimos con la jornada eh, Ya domingo El 23 de junio 11 horas con 30 El Deportivo Cuenca Recibe al Club Sport Emelec eh, Habíamos dado empate ¿no? Yo me mantengo creo en el 1 por 1 En este juego ¿Tú, Eddie? Te juego el primo 1 por 1 Después, a las 13 horas, en el estadio Bella Vista de la ciudad de Ambato, Macará recibe al Manta Fútbol Club. Este también es un partido en el que Chuta Macará tiene, tiene, tiene el chance de, de, de pelear. Por yo pidió, no le veo con lo suficiente a Macará para derrotarle al Manta. Me voy por el empate 1-1. ¿Qué dices tú, Eddie, cómo termina? Sí, igual. Empate 1-1. Bueno. Y en el Monumental 16 horas 45, el Barcelona recibe a la Liga de Loja arbitraje de Samuel Aro, yo digo 2 por 0 para Barcelona. Y me sumo también a ese 2 por 0 victoria local. Y bueno, con eso nos despedimos, esperemos, esperamos que les hayamos entretenido, informado, ilustrado, lo que buenamente haya sido lo que hayan podido recibir de este podcast lo vamos cerrando creo que la próxima semana nos va a tocar volver a, al formato de dos puesto que va a haber jornada entre semana y demás y claro toca hacer muchas más eh, pronósticos de lucubraciones y demás no es es el momento para para hacerlo y bueno nos despedimos muchas gracias por su atención hasta luego esto fue fútbol de asociados Che, esto es fútbol de asociado. ¿Están listos,